La ciudad de mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Y aquí, Que palqui de miércoles me desconcertó, apareció un Maxi Falcone por acá, digo, ¿será miércoles, será jueves? Hola, ¿qué tal? Ahí, ahí está. No es así Vine es. Hola, ¿qué tal? Claro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal? Bueno. Mati, ¿querés cantar vos del otro lado? No. Se viene la película de Jack Black, de Tenacious D. Tenacious D, Tenacious D. Tenacious D o El, como corno sea que les guste pronunciarlo los locos tenaces los locos tenaces los pibes los, los tíos tenaces porque es medio de dude la d tenaz no pero es de the dude the dude tenaces dude bueno yo son, lo interpreto así pero dale son Jack Black por un lado <risa> tipo que es uno de los comediantes de los mejores comediantes que hay en Hollywood hoy mm. nombramos uno mejor Billy Justificato mm. Mm, no El otro, no... el peticito. Ah, ¿cuál? El que Benestiler. se enoja siempre es. ¿Quién? Es. Ben Steeler. Es mucho mejor. estilo Steeler? ¿Es mucho mejor? No, no es mucho mejor. Eh, bueno es la misma porquería una de dos. ¿Luciano? A mí me causa mucha gracia Bing pero no es mejor no, que no. Jack Black. No es mejor que Jack Black. Jack Black es el mejor, es mejor de todos. Gracia. Además es un gordo simpático, un gordo gracioso. Porque todo es más gracioso cuando son gordos. ¿Sí? Ajá. Yo no sé si coinciden conmigo y trabaja además el compañero de él en Tenacious D que se llama Kyle Kyle Gas que es otro gordo pero pelado este con él ya había hecho cosas con este no era que tocaba la banda la... Claro, claro la banda que justamente la banda se llama Tenacious D ellos tienen un disco son así como admiradores adoradores del rock metálico clásico el rock and roll el heavy metal toda esa cosa a mí esa película sí. se viene me recuerda mucho a easy dizzy la película española con santiago segura claro bueno no. onda que le robaron el personaje de él es parecido pero es... y se van al infierno sí, y no sé ¿no? si van a superar eso de que en easy dizzy cuando se van al infierno el infierno es un recital de joaquín sabino eso yo no creo que la yankee lo supera no no seguramente que no ellos pero ellos son amigos del demonio ellos van en busca del demonio a buscar la púa del demonio, que es la púa del destino, que justamente así se llama la película, ellos 10 en la púa del destino, son ellos dos buscando así transformarse en estrellas del rock and roll. Es como las Indianas Jones, se en claro. de la perdida, este es... Exacto, sí. Bueno, está como invitados, love ¿Lo conocen a Midlove? Gordo Grasa. Claro, un gordo grasa que es actor bueno, y es músico claro, también. Claro, uno de sus personajes más populares fue el que interpretó en Rocky Horror Picture Show. Claro, eh, popularísimo. <risa> sí, la para gente que... lo auditoreaba, iba a comprar unos día a la esquina y le decían, vos sos el de Rocky Frownovichus. No Rocky hecho, Horror Pictures Es un gordo que se hace lo oscuro y que tuvo un tema, un hit hace mil años y que después sigue robando con el mismo tema. Sí, se llama Pop. Bat Out of Hell, una cosa así, un vampiro fuera del infierno, a boludo. Y después siguió robando durante 20, 25 años, siempre con la misma temática. Pero es un gordo muy simpático, lo Sí, que se sí. Romía. Es el gordo actuó sabes dónde en Club de la Pelea es el gordo del Club de la Pelea que en algún momento se muere me parece bueno ese gordo es Midloff ah, Actúa también Tim Robbins está como invitado en la peli uh -huh. Ben Stiller el segundo uh -huh. más gracioso de Hollywood primero y Amy Poehler no que visto. es eh, la chica más graciosa de Saturday Night Live de hoy ¿cuál la Dios? rubiecita hoy la ah, está la bien. chiquitita de pelito que le llega un poquito hasta los hombros sí. y ella bueno todos los que están como invitados y yo ya se los dije a ustedes lo vuelvo a repetir para que lo escuche toda si la gente es como bilanted pero con gordos está bien. si, si le gusta en dvd de dvd en dvd <risa> si le gustó la primera o y la segunda <risa> La, ah, claro. la, la primera lo que yo no sabía que una protagonista de George carlin como el, el padre del stand up yo sigo sin saber es, es su George única carlin, película hecha como cine. vamos a escuchar a tener ellos ¿sí? así se dan cuenta más o menos que es lo que tocan ¿Tribute? todo salió para esto sí tributo tributo a quién al demonio por supuesto como siempre And best song in the world. Tribute. A long time ago, me and my brother Kyle here. We was hitchhiking down a long and a lonesome road. All of a sudden, there shined a shiny demon in the middle the road and he said play the best song in the world or I'll eat your soul well me and Kyle we looked at each other And the peculiar thing is this, my friends The song we sang on that fateful night It didn't actually sound anything like this song i wish you were be Just a matter of opinion. Good God! stop loving up. I told the five you. Can't stop me up. I'm fired. the fired. I'm Shorty party Hola, ¿qué tal? Genial ¿Cómo están? Muy bien Jorky Party shorty Party Ven, ven, ábreme micrófono 411-8204 el teléfono JorkyPalkyArrobaHotMail.com La dirección de correo electrónico Y la página web es Donde tienen el archivo de todos los programas Y además está el blog Que por ejemplo Si quieren ir a ver el trailer De la película que les hablamos recién Se meten en el blog y está Lo pueden ver en Youtube O lo pueden ir y ver en, en Apple Twitter. ¿Sí? Wow. Se meten en el blog Y se meten no, no. Hay otra noticia que nos importa hoy, que va a pasar a ser la única noticia que nos importará en toda la semana, más allá de la que dejamos mañana, ¿así? ¿Ah, y demás. Es la más importante. Va a serlo. Para mí va a ser un hito en el periodismo internacional. Diga entonces, estamos hablando de un perro al volante. Sí. Un peligro constante. Ese es el eslogan Sí Porque de la nueva campaña de vialidad. Un perro tomó el volante del coche de su ama Y L los perros caso. no tienen pulgares opuestos Yo vi perros, por ejemplo, Pero andando en Una pata contra la otra En esquí acuático Ajá Eso lo vimos Ah, ¿lo vimos sí, todo? sí, todos lo vimos Pero no en auto En auto nunca Pero vi Pero vos no te, no, no, Nunca te tomaste el esfuerzo de girar y ver quién conducía la lancha No Un gato ¿Eh? Capaz Seguro. El original intento de una mujer china, o de una china directamente, de enseñar a conducir a su perro, confiándole, no, no. el volante terminó muy mal cuando su fiel compañero provocó un accidente que implicó a otro vehículo. A ver qué tenés para decir eso. No, ti. no, me, <risa> me <risa> di corredión no escuché nada. Te agarré. Te ag después de tantos años, yo sabía, oh. una china que le cedió el volante al perro. Está bien. Muy bien, muy Antes bien. que pisar gatos está bien darle el volante al perro. La señora Li que claro. sería yo si fuese travesti. La señora, ¿Señora Li, habitante de Hot en Mongolia, se defendió explicando a la. Policía, ¿Dónde queda? En Mongolia. En China. ¿Por qué no es Mongolia? Es Mongolia. ¿Vos estás en Rosario? No entiendo. Pero Mongolia suena algo, como sí, un país. país. Claro. Es como no, una pero re... es como una raza, así los mongoles. Claro, por eso. Claro, no sé bien qué. Los no. mongoles son de Mongolia. Es como si ve la región de los Tehuelches. ¿Y vos escuchás, por ejemplo, los... Los gallegos? Ah, es verdad, muy bien. Y los porteños, pero no no es lo mismo. No, no sí. claro, pero los gallegos y sí los gallegos sería... sí sería lo mismo. Sí, son, son separatistas. Claro. Como los hindúes también. Como los mongoles. Ah, ¿Los mongoles que son hindúes? Separatistas. ¿qué? Sí, son separatistas. ¿De quiénes? y de Inglaterra. <risa> Su momento. <risa> la única noticia que nos importó en mil años. Milientos... Año. El sábado al no qué tal? ah la señora Lee que habita ahí y en Mongolia en Mongolia interior estamos hablando del micro Mongolia. Se defendió explicando a la policía que su perro era muy inteligente Que es lo que todos creen de sus perros y su, de sus bebés pequeños Claro No, sí mi bebé es re inteligente Es mira. re inteligente, mucho más inteligente que sus compañeritos de la guardia canina Decís caca y va y va al baño Claro Es re inteligente Se queda mirando la tele todo el tiempo Y que había tomado el hábito de mirarla mientras conducía ella el perro había tomado ese hábito y de jugar con el volante claro porque hay algo que la gente por ahí no lo sabe el perro te mira cuando vos haces algo entonces puede aprender Eso todo. no significa que aprenda o sea, pero ¿sí? convengamos que el perro generalmente <risa> adentro de un auto no mira al conductor saca la cabeza por la ventanilla, saca la lengua de su es un prejuicio y es un prejuicio, barato, ¿no? un prejuicio cómico barato no es sea, un prejuicio cómico barato que el perro saca la lengua afuera y se queda mirando y también no tiene un antihojone negro por eso. por eso es un prejuicio una convención boluda para ver el pero perro no está, no está, pero lo hacen no está emitiendo ningún juicio sobre nada el Al perro tío, le gusta sentir el aire fresco en la cara yo también a mí me gusta sacar el brazo por la ventana y sentir mi brazo hasta se que, no en la brazo. Del okay, bueno. que no tenga más brazo perro bueno día que no tenga más brazo no, van ni de los videos. no, no, no, no, Por fin dejarás ¿Eh? de soñarlos y podrás tocarlos. De importación, nacionales, seminuevos, galería del auto. no, El locutor automóviles es automóviles el... de todas carro, ¿no? las marcas, modelos no, y precios un Mongol con gas ah, en mongol de 12 un a 36 meses. Uy, uh, 12 a 36. <risa> Calle <de en> posta <risa> pues yo puedo hacer el mismo jefe. Me gusta el Frente que dice las cosas Apunta por abajo. Venía con apuntador. Galería del auto. Bueno, a ver, este es un show de autos en Mongolia donde promocionaban era? el auto para perros. Fanatizado. Exacto. No, porque también veía tela habíamos dicho. Yo por ejemplo pondría un, a, a un perro a manejar, pero no un auto de verdad, uno de los grandes, sino esos autitos que hay en las plazas que alquilan para los niños, esos que van a batería, a ah, los que usa la policía para ir por la peatonal. <risa> claro, no, sí, pero son más chiquitos estos. Todavía más, sí, más ah, a pedales. No, bueno, sí, tenés un pedal que lo pisás, el auto también es a pedal. Muy bien, muy bien paro de ahí. Ah, está bien pero, pero quizás... la energía viene no del ejercicio de un pe... sino no sino de viene una, una batería, batería claro, ah, está bien. que está atrás y los autitos esos de juguete que venden y un perro le da el tamaño perfecto para estar ahí yo probaría ahí, arrancaría ahí no le doy la 4x4 de entrada el sábado al mediodía Decidió esta China dejarle al volante, reservándose el control del acelerador y porque ¿Por, el... ¿Por qué cuentan esas cosas? Porque esto es noticia gracias a que la, la chinita esa de porquería dijo, no, porque yo, yo, estaba a llegar, a llegar al volante pero no puede decir otra cosa, venía boludeando y me distraje, entonces queda mucho mejor, ahora queda como una china tara que le da al volante al perro y porque no tiene un dos do dedos de cerebro. Sí, la China automáticamente, al poner el perro su perro al volante, sabe que va a transformarse en noticia. No, si el perro... no, no sabe una persona así no sabe lo hace porque está tiene espuma si el perro, en el cerebro si el perro choca es noticia obviamente porque chocó y si el perro no choca imagínate qué notición sería un perro que maneja y no choca otra vez tenés un buen punto para hoy es un negocio es infalible claro si la piba quería ser famosa yo, yo hago esta en vez de andar diciendo que maté gente es cierto la otra Pero vez tenés que tener testigos si no nadie te cree hmm. Pero la experiencia duró poco porque su coche chocó contra otro coche claro, sin causar heridos, ojo. Al ah, bueno. <risas> menos eso. Y calificaron a la mujer de absurda. Y a ¿Sí? la situación entera. En el Chin Nobel. Vos querés comprarte el un Chin periódico en, en la China. Te compras y... el Chinobel. El Chin Chin <risas> Nobel. Como la novela chinesca, no sé. <risas> Chinesca. Chinorri se dice. Chinorri, cierto. La única del perro conductor se ha comprometido a hacerse cargo de los gastos de reparación del otro vehículo. Ah, bueno, por lo menos, ¿no? No se le hizo pagar al perro. No sé si el seguro no se puede hacer cargo también. Sí, no ¿El seguro que ¿Vos pusiste un perro a manejar el seguro? Pero contra, todo riesgo, contra todo riesgo. Pero el todo, nah. pero el todo no, el, no entra. El perro, que un perro esté manejando todo el tu perro auto, es parte no entra del todo. En el todo. Es parte, sí, como que no, es lo más parte del todo del mundo. Bueno, me imagino que la póliza nueva a la señora le pondrán excepciones. Si su perro maneja el auto o sea, no la, le cubrimos la, la, la más. puntos que pierde si, si tiene anser, por ejemplo? Que sí, te dan puntos punto si, si no chocas Estará en la grilla abajo de todo está Si deja al su perro manejar pierde X cantidad de puntos El 95% de los puntos que tiene Había más audio pero no hay más texto Así que yo iría directamente a una canción ¿No Vamos al otro audio nah, Bueno no, Vamos a seguir con el especial de la semana Con los temas de The Clash versionado por bandas argentinas. Sigue eso todavía. Sí, sigue toda la semana y esta vez con FLEMA. ¿Se acuerdan de FLEMA? Okay. Eh, FLEMA haciendo Career Opportunities y después de, el original para, para, de, de, de, de FLEMA Lips, nuestra banda favorita. Claro, no, no, pero bueno. Career Opportunities por FLEMA y después el original por los Clásicos.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 That's the real opportunity's the one that never known But I hate the only, I hate the R.A.M. I don't wanna die fighting in a hole through street I hate things to be true I want something that less for you That's The real opportunity's the one that never known Because they also used to keep you out the dark opportunities, the, the ones that never for understanding will have to introduce got no time Got real opportunity, the one that never knows Every of I ever used to keep you out of the dust The real opportunity, the one that never knows Y volvés uh -huh. 411 8204 el teléfono john arroba hotmail punto com la dirección de correo electrónico hoy no nos va a venir a visitar nacho porque porque está enfermo sin dormir y no sé qué otros problemas tiene ah, okay. no vini nos dejaste encerrado pero con la manija de este lado bueno, bueno mi quesillo que es así como una mezcla de ricota ajo y qué si yo y, y, y con con la el... coca Sí, lo brutaste y me está llegando a mí ahora ese olor, terrible. Sí? dice eso que es grande esta esta mesa. Bueno, eso eh, que era... es grasa, Lisandro. ¿eh? Sí, ese era el olor inmundo que yo sentía la comida está. descompuesta que tres recién. No había una banana. ¿Eras acá vos? Acá hay una banana acá dentro. ¿Vos confundías una gente, banana con hijo? No, no, Vamos que... a investigar la comisión interna Adentro Radio Universitaria. qué mierda es el que come y deja los desperdicios yo, en la... Yo quiero... Yo, yo quiero... Acá yo, yo quiero... Armar en algún lado una comisión de asuntos internos Claro, <risa> Tan Estamos fritos si y hacen y, eso Después le elevamos le una queja al señor Rizabalaga Que se le se de la pared la de, de, de, de esta goma espuma Que absorbe todos los olores ¿Con tu casa tenés pared de goma de espuma que te absorben los olores así? No, no, pero no tengo un estudio de radio en mi casa. ¿Cómo que no? No tiene, ¿qué te hace? no tengo. Desubicado. No, ¿cómo que? No, ¿cómo que no, no tenés está? un estudio de radio? ¿No tenés un micrófono? Y internet. <risa> sí, Internet, claro. Bueno, Entonces, en honor a Nacho, le vamos a pasar la canción que Elisandro le compuso. No, yo Luego voy. del desafío. Aquel desafío de. Mes de eh, Abril, fue junio. Ah, bueno, junio. Sí, sí, sí. Bueno, así que vamos a escuchar la réplica a Nacho. Sandro <risa> lo volvió ridonda y que anda dando vueltas, va de un lado para el otro. No se sabe de qué está buscando. Bueno, pero escuchímoslo le... alguna vez por todos. Sí, dale, vamos a escuchar eso y, sí, y después, más sigue, música. después. Sí, música, quiero música. Cansar en y ser un tipo más. ¿Te quiero dar Mimo te de atrás, quiero Pero fluir, casi y no va. a traer un y rybmar. A este mundo ruin, hay que garchar por el culo, hay que garchar por el culo, sí, hay que garchar por el culo, oh, sí. Hay que marchar por el culo, por el culo, que siempre Me gustaría mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yolki parki, lindas ideas para un mañana mejor. Palki se pregunta ¿Queréis ser mi amigo? Ay, ay, ay, ay. ¿Mi merienda? Ah, ¿querés mi dinero? Ah. Uh, solo querías divertirte conmigo No Te entiendo Yo Palky, es, Palky, tu compañerito pido, fofo Eso me yo. Możesz who has to the country. The country. No one to rule in the country a how big you are I it all, how much you cost become the poor you are the third You are, you, you are, are the first one. Bochatón debería tener un canal de dibujitos que se llame Bochatón. Yolki Parky. lindas ideas para un mañana mejor.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 Luciano Rey nos va a contar algo. Primero, no es la cosa. Lo que pasó en esta maratón de música, Love Is Sol, Secret Machines, Lady Tron, Fiery Furnaces y New Order con True Faith al final para rematarla y para darle la bienvenida a Luciano volvimos a la época clásica de este micro que era cuando yo intentaba hablar y no me dejaba parodia se terminó el programa se terminó el programa rápido, le voy diciendo vieron que hay uno de los festivales más importantes del mundo que se llama Festival de Venecia -americano de... Pues eh, tal de. ah, o sea, también que empieza claro, la semana sí. que viene empieza el 8 de septiembre pero bueno, no importa eh, ahora estamos hablando de esto y tenemos poco tiempo Eso. Venecia acá en bla. en Venecia este año se presentó en la competencia oficial pero... No, en la, en la sección oficial, pero fuera de competencia, una película española de terror. ¿Cómo se llama? Su nombre es Para entrar a vivir. Uh, le dirige Jaume Balaguero, que es una especie de exponente castizo del cine de terror. Tiene un par de películas editadas en DVD, una de ellas llamada La secta de los sin nombres, película bastante torturada una madre que eh, supuestamente perdió a su hija una mutilada, tirada tortura que uh, le, le pusieron y años después la llama su, la llama a una supuesta hija su supuesta hija diciéndole que no murió y que la rescate de una secta entonces la madre eh, se interna en toda esa travesía para rescatarla, una película yo la vi termina la muriendo la séptima víctima otra película porque también... con las sectas no se jode y mirá, mirá la película pero este paro No, ya, lo vi. Final. <risa> ya no, lo vi ya lo vi pagaste más que nadie porque no. yo lo no podía llegar a dudar hasta que vos lo dejaste. la de ahí, ya lo vi en tumbero en el final claro es una coproducción donde también eh, actuó a paquín la pibita rugby de, de los x-men y no. también es la película que se llama frágiles que actuó calista la que yo nunca supe cómo calista se llama la fogra y bueno ahora dirigiste esta nueva película y esto lo no es interesante se la movía a esa sí si se la mueve perdón no. mi que es muy cortito <ríe> pero no dar en estas niñas del orco <ríe> eh, chicho ibáñez Serrador era el hijo de narciso ibáñez venta hizo carrera en la televisión de españa se hizo muy popular con una serie de culto de la década del 60 que era bastante deudora de la dimensión desconocida el fútbol a la gallega historias lo para no dormir así ah, era una serie episódica con historias fantásticas bueno ahora se ha hecho películas para no dormir Para la televisión y para editar en DVD y son seis películas, una de ellas dirigida por Chichi y cerrador que vuelve al cine después de dos décadas o tres décadas. Él había dirigido el clásico La Residencia, también editado en DVD, y ¿Quién puede matar a un niño? Que yo me la bajé de internet y mm -hmm. es impresionante. ¿Y? ¿Quién puede? y ahora vuelve con su nueva película dentro de este ciclo. Alex de la Iglesia dirige otra de las películas. Yes. Se llama La Habitación del Niño, la que dirige Alex de la Iglesia. Paco Plaza que eligió Roma Santa, que era una película de hombres lobos, dirige Cuento de Navidad y de esta misma serie es para entrar a vivir la película de Jaime Balaguero que es de una familia que busca un apartamento para vivir como Lisandro machain y ojo Lisandro que te puede pasar cuando entra el apartamento se ven como atrapados no como que han caído en una red de, de, de araña y no pueden salir de ahí y esta película hecha para la televisión está participando en la sección oficial del festival de Venecia y que fue que la, la única de la, de la, la serie, serie que entró quiere decir que la de la iglesia y la de no varias de, ya de, de, de de no han sido estrenadas todavía son malas no, porque no han sido estrenadas todavía alguna de ellas esta fue un, como la primera que fue estrenada y está bueno esto que simultáneamente se la pasa a televisión se la editan dvd y eso hace que en internet ya se pueda conseguir yes. para entrar a vivir así que bueno básicamente eso yo te iba a contar, contar un poco de qué trataba cada película y todo claro, eso pero elegí una no, no, elegí una la mejor la más a mí me interesó interesante una de que no terminé de entender bien de qué trata pero por yes. eso de un padre que tiene su hijo en otra habitación y es la típica de que tienen el walkie-talkie para escuchar los ruidos del hijo uh -huh. y la película lo que, lo son... que clara en la sinopsis es que no solamente puede escuchar sino que también puede ver a su hijo y ahí me dejó como intrigado verlo de qué manera y tiene un como vidrio hablando? como este estamos en dos habitaciones distintas pero solo vemos al operador y capaz que tiene el mismo claro claro claro, claro, claro, claro. Ah, mente, tiene no. una webcam Porque, Realmente. tiene un agujerito en la pared. Son películas no sé. con poco presupuesto, obviamente. Sí, Tenemos dos habitaciones vida, para filmar. Claro. Eso es no, lo, lo que, que, que llamó la, la mismo, ni... que son pocas no. habitaciones. De, de hecho, para entrar a vivir dura 68 minutos. Son películas para la televisión claro. que duran cerca de. Quiero tenga. que me cuentes algo de cómo cómo matar a un niño. Eh, es una pareja que va a una isla a pasar unos días a una isla de España y descubre que no hay adultos en toda la isla, solamente niños y niños y que les huyen a ellos. Eh, y que se comporta de manera ambigua hasta que aparece un viejito y ellos se ponen contentos porque por fin encontró a un adulto y de golpe aparece una niña le quita el bastón al viejito lo mata a palazos El protagonista empieza a seguir a la niña y lo próximo que descubre es que al hijito lo están usando de piñata humana entre todos los niños y le dan dele palazos. Y ese es un poco todo el principio, el prólogo de la película, los primeros 20 minutos. Y bueno, está una situación muy tensa. Una película absolutamente tensa con una pareja en una isla desierta y niños acosándolos por todos lados. Insoportable. Y el final es realmente desolador. Los Pero, de los niños perdidos. Es fantástica en todo sentido quién puede matar a un niño. A mí me dejó con la boca abierta Porque aparte con ganas de matar al niño muy poca esto esto realmente es o sea está comprobado o sea no nos ofrezco de, de análisis que hay muy pocas películas de la historia del cine que tienen escenas eh, explícitas de muerte y asesinato de niños es una de esas pocas y de la manera más sacada eh, los españoles Excelente. tienen una cosa en el cine de terror que tiene un <coughs> nivel de perversión o, o o de rasgos siniestro que no lo ha tenido el cine yankee ni siquiera el japonés no sé una mezcla de melancolía y ataques de furia siniestro que son muy muy muy son geniales, son gente muy copada muy divertida no los sé, españoles son... ¿Eh? yo sí. los admiro me realmente me gusta verlo en la película no sé si tendré un amigo español a ver si te esclava algo <risa> pero bueno <risa> otro día hablaré <risa> un poco más en profundidad de <risa> <realidad>. <risa> y no sé bueno otro día vamos a hablar un poco más en profundidad del cine español rápido ¿eh? le contamos de la fiesta de este sábado Sí, otra porque cosa es falta, Yolki Party, la segunda Yolki Party, esperando la primavera, claro. ¿sí? Tenemos el estreno de Yolkiorama nuestro propio programa de televisión de videoclips. Después que va a estar el stand up, claro, con Get Ready, con Get Ready. <risa> sí. Y, y, Hablando no. sobre qué, qué tema Voy a hablar sobre la, peatonal, sobre la peatonal, pero sobre los aspectos así más, más bizarros o extraños de la peatonal. Por ejemplo sí, el autito ah. de la policía que va por la peatonal y todas esas cosas. Bueno, después va a estar eh, la Luis Brass Experience, Experience, mezclando videos, animación y música, todo en vivo. podemos definir como una banda audiovisual. Exacto. Así, sí. suena La banda yes. del car pues y dice frikis muchos frikis Sí, muchos freaks después para poner música y D.J. Birman, sí, la juega, y, hasta y DJ billy wonga DJ ayanami muy de dibujos animados sí. hasta las ocho y media y y de la, de la, la mañana, de mañana sigue Sí. música, música bailar y de todos lados claro bueno nos vamos hasta mañana todo fue Jolky, nos despedimos con el disco de la semana se llama The crane wife son los dicembres los dicen decembristas ah, a mí me gustaba exacto de perfect crime el crimen perfecto hasta mañana Esto fue Jolky,